Continuamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad es el capítulo ocho de Jueces. Capítulo ocho del libro de Jueces. Pero los hombres de e f r a í n le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra m a d i a n Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de e f r a í n mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a z e b príncipes de m a d i a n ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de m a d i a n Y los principales de Sucot respondieron, ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del Oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y o y e n d o Seba y Salmuna, él los i g u i ó y prendió a los dos reyes de m a d i a n Seba y Salmuna, Y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de j o á s volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de s u c o t y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de s u c o t Setenta y siete varones. Y entrando a los hombres de s u c o t dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me s a i r i s t e i s diciendo, ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros para tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, Mis hermanos eran, hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubiereis conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Geter su primogénito, Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de m a d i a n Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, Mil setecientos siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de m a d i a n y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue Tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de j o á s fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón Setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en s i q u e m le d i o un hijo, y le puso por nombre a b i m e l e c Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de j e r o b a l el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel.